Realización Nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. <tose> cambiado este programa con mi cortinas sí, sí porque no, ¿qué? nos gusta en seco ahora los baches por ejemplo no los no, no las cortinas y demás eso sí. nunca cambia no acá se trabaja cambia. a lo municipal y, una de y todo bache todo bache hasta, todo la una. hasta la una de la mañana qué lindo hacer un programa de radio que se llame a todo bache a todo bache sí Bueno, político, que... programa sí. político. Programa <risa> político, ¿por qué? ¿Por un que tapen todos los baches, sí, me imagino la, Política... la campaña. No, de... es políticamente correcto, va, va a ser derechista, de la derecha de turno. Pero, ¿de Pero derecha, ese no es políticamente bache, correcto. Suena de la izquierda también. Sí. Hoy la izquierda, mañana la derecha. Sí, eso es verdad. Pero bueno, ya, vivimos en temporada el programa y tenemos sí. mil season y todo por si hay una elección. ¡Qué fiasco el 12 de junio para Sony! ¿Por? La nueva no sé programación. Qué. ¡Uh, mirá! Oh, oh. ¿Qué cuándo fue? ¡Hoy! Eh. ¡Hoy! Uh, ¿Qué dieron? <ríe> Fíjate, con desprecio a la Hoy. mesa! Hoy. ¡Para, vas a hablar de eso después, no! ¡No, hablemos no! hablemos hablemoslo ahora! ¿Qué, ¿Qué dieron? Qué, ¿Qué pasó? Bolsos wheels o oh, no bolso, bolso. Bol bolas. Bolas. Bol bolas de llantas <risa> <risa> bolas <Sí>. de cubiertas bolsos <risa> <risa> <risa> <risa> no de hierro cómo sería bolso steel no steel de acero. acero acero bueno iron no no, y no, no acero, sé claro. mucho de iron él. balls o balls of steel ¿Qué? bueno qué era balls of steel <risa> es como este programa que tenía Pablo Granados en Canal 3 los domingos a la tarde Ey. No, para, para, pero era? yo no me acuerdo de haber visto la propuesta vos... joven. Ah, sí. decí, <risa> qué bueno el tema propuesta, eh, propuesta joven, joven, a pero mamá, qué propuesta de joven adulto. Y, eh, inglés. Sí. Pero eh. el la gente todo. haciendo cámaras ocultas, ya, ya eso. Oh, pero que sí. el, el único de los 80 que no vuelve, ¿qué pasa con eso? <risa> Qué trucho, no, sí, en realidad es de los 90 de acá. Claro, me parece que es más de noventa Pero las películas, viste que en una época nosotros alquilábamos... Esta loca, loca, loca vida, uno, esta loca, claro. loca, loca, loca vida, dos, esta loca... <risa> loca <risa> películas de bloopers de esa, sí. de esa época en la que se dedicaban a... ¿Bloopers o cámara oculta? Eh, cámaras ocultas, por favor. No es lo mismo, hay que distinguir de esa época claro, dos sí. vertientes. El blooper... Yo no y sé la si no oculta. desde los 60 la cámara oculta. La el candid que cámara, sí. que es el original. Muy bueno, el capítulo de Sophia donde los chicos... Notaron que era divertido nomás poner a filmar animales con gran angular Y <risa> <risa> eso le daba rating era Hola, el sapo de ropa, fija Sí, claro Y por ahí, ¿qué más? ¿Qué más dieron? Y dieron... no, no sé, ya con eso me alcanzó no, no, no me... Ah, hasta ahí llegaste Me sacaron sin a, me intriga... a la medianoche Ah, sí Y va, va a empezar este este... La, este light show lat, la, este ah, late show que debe ser una cosa espantosa creo ah. que debe ser peor que el de Yanola. cuánta plata que tiene Ellen DeGeneres sí tiene mucha plata Ellen sí. DeGeneres sí, sí. el otro sí, claro, día donó 100 mil y ella es. lesbiana claro las tienen plata ah no porque ahorran mucho ¿Qué? Porque tienen mal gusto para la ropa, deben comprar sí. todo en &A. No, y además. A mí una lesbiana sí me hace que compra todas esas camisas grandes en CIA. Además como no se pueden casar, nunca se divorcian y nunca pierden la mitad de sus bienes Entonces ah, siempre los tienen me Yo no sé por qué Paul McCartney le siguen dividiendo la plata. Sí, pues claro. se, la próxima, y la mitad, primero, le lleva la mitad, quedan 50. A y la próxima se lleva veinticinco, y ¿sabes? Sigue acá. siendo el inglés más rico del, <risa> de England, para, del mundo. Para el 20. Para cuando se muera va a tener la octava parte de la plata claro, que tenía bueno, cuando arrancó de bueno que va sabiendo sí. más o menos cuánto le va quedando porque sabes la mitad pierde la mitad pierde la mitad pierde la mitad <risa> la última que se lleve dos millones y medio así pobre Paul tiene sí. dos millones y medio bueno Warner terminó la semana pasada la, las temporadas creo que de todo sí de todo sí. ah y, y hoy creo que había estreno de Scraps también que ah, no, no claro. lo llegué a ver espero llegar hoy que, a la una que arrancó desfasado <risa> sí, arrancó desfasado Scraps no sé por qué ¿Cómo le ha pasado? Y porque el, ahora terminaron pues toda la todo. temporada y el, ahora arranca, como si fuera un mid-season. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Que, eh, por cierto, anunciaron... Está embarazada, de nuevo, la otra. La esposa de... Ya no, no, ya no, Warner. no, ¿cómo es por ahí? Sí. Sí. Jordan. Jordan. ¿Cuál es Jordan? La esposa de sí. médico sí. Locke. Cox. Sí. Claro. Ah. La está embarazada. que actuaba en la Ah, serie me sale el nombre, aprovechenme el... hoy. Ah. <risas> bueno, no, en como es en Warner... Yes. ya anunciaron que van a grabar en mid season una serie que ya se canceló que, que duró 14 <risa> capítulos por eso la dan en mid season claro. sí que es eh... está bueno yo creo ver, que hablé que alguna vez estudio 60. estudio 60 que ves algo y lo terminas de ver estudios 60 o sea. no pero no terminaba por la cortaron no. al medio eso estaría hubiera estado bueno con hubiera el oso bueno claro sí no, no sé que hubiera no, terminado con el oso y dice, oh, no no jugó, que no. la terminen digo ah, sí bueno esta serie la cancelaron que actúa matthew perry Ah. de Friends claro actúa más conocido por mi vecino el asesino buenas sí. películas adoro Primeras, son actúa y, una, o las y actúan eh, quién y más la chica. actúa uno ah. uno de los personajes principales de The West Wing porque esta serie es de los creadores Martin, si no es Martin de West Wing si no, es Martin no no es Martin seguro, es uno sí. de... era es es el mejor personaje de The West Wing a ver, sigue Hay como un cocainómano, un director cocainómano que es compañero del de guionista que es Matthew Perry. Un guionista que creo que es judío sí. en, la, en la serie. ¿Esta es la y versión es... no exitosa de Dirty Rock? Sí, pero yo no sé si... es. No, en realidad no tiene demasiado que ver. Sí en, en, en cuanto a al... la propuesta. Claro, es el detrás de escena de un programa al estilo Saturday Night Live. Pero no en el desarrollo. En el desarrollo. Y yo no sé, tiene un, es un estilo de contar las historias muy similar a lo que es de West Wing. Que es perfecto. A ver. Perfecto. ¿Para no desde sabe? la dirección. No sé cómo... Desde la dirección y desde el guión es perfecto. Todo entra y cierra perfecto. Puede después gustarte o no gustarte. De West Wing tenía unas... una, no una, una cantidad nunca. de seguidores increíble en Estados Unidos, lo miraba todo el mundo. Acá parodi. Y acá, paro de... y acá sí, yo es. solo debo ser que lo miro, sí. Porque sí, es complicado, como que no tienta. Espin City, de política me gustaba Espin la... City. No tienta, no, claro. Yo era, era un intendente de Nueva York o alcalde, no sé. Pero <ríe> ver una serie de un presidente de Norteamérica resulta poco atractivo sí. al ojo. Y más que local. A lo mejor, claro. A lo mejor te, te tienta. Choque, espianti, yankee, si tuviera y acción. Eso te quita sí. el rating. Tendría si tuviera acción, porque uno mil Pero veces vio tonto. películas de, de acción, las de 24, Harrison Ford. 24, de Harrison de Ford que no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje de él, el que es un no, no, no, no, Indiana no. John, son, son la, la tres vida. o cuatro Indiana Jones, son tres Son cuatro, no, no son <risa> esas Son otra, que la hacía de un investigador, no sé qué porque yo Que en una está en, en Sudamérica que Indiana Jones, ¿qué está hablando? Está bueno, otra estaba el, en Egipto No, no dije que era un... ¿Qué era arqueólogo. Un arqueólogo Estoy eh, hablando de un investigador, creo que de la hacía O no sé qué mierda James Son Bong. películas de intriga política de esa, y espionaje A, a mí me, esa, me gusta la, la de... ¿Cómo se llama? La de la casa de octubre rojo que hay como secuelas con el mismo personaje. Ah, sí. Ray, claro, se bueno, llama Ray, es, no ese, como... ese mismo, ese mismo personaje. Ah, ese. Eh, a ese me refiero. Ah, ahí está, porque después ¿sí? hay películas que tienen que después incluso en la película que no me acuerdo cuál era que actúa el Mongi, El coso de los miedos, la última de esa. Bueno, es... claro. La suma de todos los miedos. Exacto, es. que el personaje que hace el Mongi en realidad era es el mismo personaje de de Harrison Ford. Y la que está buena ¿Cómo de se esa... llama el Mongi? Billy. Ben Affleck, Ben Affleck. Ah, yeah. La que, el monkey. La, que, la que también no es mala es la de la supremacía del Born. Es que la claro. es la segunda, la anterior sí. no me acuerdo. El, acción, acción. ¿Eh? el otro sí, El otro es el otro Monge, el que es poquito menos Monge. El menos monkey, monkey, monkey. pero... Sí. Eh, pero esa es más de acción, ah, no de historia es eso política. No. Esos son los Monge amigos. Claro, esos son los que ganaron el Oscar. Por, claro. por hacer esa película conocida. Mientras Ben Affleck dormía y el otro escribía. No, no, bueno no, no, sacale no, no, a esa película por ejemplo sí. sacale todas las escenas de acción sí. y dejale todo, toda la intriga, la intriga política y demás y ahí te queda de buen win, sí. es jodido es jodido de engancharse, a muy a mí me gustan los títulos, los, los créditos finales de la supremacía del boom con un tema de móvil. Sí. hay películas que tienen lindos créditos, es re lindo cuando lo hacen hacer un detalle sí. ocupado bueno arrancamos sí, sí. hay un montón de gente Esperando en la puerta No, hay un montón de gente que está un poco fanatizada o no fanatizada Pero se la pasa mucho tiempo en MySpace MySpace? ¿Sí? Eh, no, en MySpace, en la página www.myspace.com Donde hay un montón de bandas y se hace así como un circuito de amigos como Parecido, similar al de los Fotologs ¿sí? Nada más que eh, acá las bandas suben sus canciones y... Pero por otro lado hay un montón de gente que los odia Y ah, MySpace es una mierda, hay que matar a MySpace. Como, space. como vos que odiar el fotolog. MySpace apesta, exactamente. El... Sí. No, yo amo todo. Hay un... <risa> yo, yo amo la TV también. <risa> claro. Hay un grupo de gente que dice, no, MySpace apesta. Y MySpace Ox. Hoy lo tenemos a Pete Green, que, que es odia. un músico que odia MySpace y tiene un tema que se llama, I haven't gotten MySpace because MySpace fucking sucks. ¿Sí? No tengo MySpace porque ¿Por MySpace apesta y los chicos de agosto hicieron un myspace fucking apesta boom myspace el Bú. tema es ¿sabes de dónde sac? conseguimos el tema este de Pete Green? De, de myspace de myspace de Pete Green es un falso de mierda <risa> pero igual por jefa, ah, pero alguien se lo hizo, viste como es eso los claro, fanáticos sí. hacen los myspace de, hoy, de, de otros yourspace, Van, hay que hacer el yourspace.com así que Pete Green arrancando jolky palki hispace hispace, no arrancó el tema no, Mojins, en el caso de que si no le gustó. Tiene nombre artista. largo. Otra no no vez problema con la...? Mi, no. Sí, sí, sí, sí. Mi, mi nueva teoría es de que los nombres largos no los lee. Ahí está you can read about and get in touch with me and if you like you can download an mp3 and i recognize that this invites 130 looks but i haven't got a myspace because myspace fucking sucks It's like a first-year student stuck in holes Who never looks outside of those four walls If you only check out bands using MySpace It makes the World Wide Web a smaller place And this one thing holds constant while the world proceeds in flux I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks It's not the world's most pressing wrong It scarcely merits this cool song But everyone seems so concerned about the wonders I have spurned I'm really not condemning you It's just a thing I need to do Sometimes you've got to draw the line And this is where I'm drawing mine It's not because of who the things aren't by Taste and style are my main reasons why I never buy this Sun because it's shite And I take the same approach to my website Rupert Murdoch is just one of many capitalist crooks I just haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks Don't ask me why again, don't ask me why again So if you don't like MySpace take some leaves out of my books And never have a MySpace because MySpace fucking sucks. www.yolkipalki.com.ar nuestra página web donde pueden ver el blog y prácticamente nada más. Yo soy muy mati malo, malo para los matemáticos. Sí. ¿Y qué es? Sí Tres veces Seis b. dos cosas. Seis B. 6B. Seis claro. O se potencia y son nueve no. b no. ¿Por qué se va para potenciar esa marrera. No sé, te estoy diciendo que soy muy malo. No, de ninguna manera. Y si no, www Party ww.shulkyparty, partycomonfiesta.blogspot.com Qué bueno gráfica que están preparando para las shulke parties. Lo, ah, sí. Muy bueno. Y por ahora está todo pelado, pero está y, lleno con todas las fotos y videitos de todas las fiestas que vamos a hacer. Y haciendo. los videos esos que están, esas animaciones grosísimas que están armando. De las Sholky parties, sí. No exageres. No. no. Arroba la dirección no de correo gustó. electrónico. <ríe> y vamos a... No, a la noticia de la semana. Sí, la única noticia que nos va a importar a lo largo de los siete días de esta semana. De martes a martes. De martes a martes, como ya me estoy acostumbrando. Es que capturan a un capo ecuatoriano Que en realidad era colombiano Ah, no, pero estaba en Colombia Un capo ecuatoriano mientras se hacía una liposucción capo qué? Narcotraficante Ah, bien Se estaba liposuccionando y cayó cayó todo Cayó Donofrio Sí <risa> Cayó Catering de, de, de la CCCI Cayó... ¿Quién más? Cayeron... Harrison Ford Harrison Ford Y le cayó el que busca espíritus en The, The, The Shield, no, en The Dead Zone, no, tampoco. ¿Dead Zone? ¿Qué? No, ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Sí? No, The Shield existe, no, no. pero The ¿Sí? Zone. Ah, el gordito de The Shield ¿Sí? cayó... ¿Estás cayó con la nueva temporada y se sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, estoy, estoy viendo todas series que no vi nunca en mi vida. <risa> The Shield no la entiendo, va muy rápido. ¿Va The muy Ging? rápido? ¿Sí? Sí, se mueve mucho, yo como lo veo en la computadora y tengo pocos frames por ah, segundo, como que me mareo. ¿Qué problema eso? Es terrible sí. Ah, y Patricia Arquette también lo descubrió Porque parece que es todo por un hermano muerto que tuvo La bueno. cuestión es que las autoridades colombianas Capturaron recientemente a un reconocido narcotraficante ecuatoriano sí. Viste, los colombianos como se meten en todo Son como los norteamericanos ¿Quién Los canadienses No quiere le haga la competencia Exacto y ah, bueno lo capturaron este muchacho mientras eh... realizaban a dos a dos sí. eran dos narcos mientras realizaban sendas cirugías estéticas va llegando la información mientras la vamos dando sí en el instante el es stream. un cable Está, ¿no? sí. me anuncian sí no serían dos los narcotraficantes se sí. han caído es un streaming como iba a decir news <risa> news streamings Eh, mientras se realizaban sendas, cirugías estéticas de reducción de abdomen, informó, no, para para informó el lunes en la prensa local. Estaban como en niptac. Para ser claro. series Estaban ahí Y Yolki se plega a un servicio al narcotraficante Hoy respondemos sus dudas sobre cirugía estética Un tema que ha despertado mucho interés con el público Exactamente, nuestro público Principalmente narcotraficante Exacto. o consumidor Va a poder llamarnos y... Eso fue todo No, estamos anunciándolo ah, ah, estamos claro. anunciando. Aquí arranca el bot oh. ah. Asistencia al nar narcotraficante Exactamente, van a hablar con María Elena Que va a ser la chica que está a cargo de esto ¿Quién? Sí, pero María Elena, María Elena. no tiene nombre de pero va... que sepa de cirugía no pero ella va a estar a cargo va seguramente vamos a llamar un doctor un especialista es un nombre más agudo hmm. el, el socio colombiano de montenegro que se llama Figueroa ordóñez es considerado uno de los capos emergentes tras la desaparición de los grandes carteles de droga que era ese que decía aquí droga ¿Es que me está metiendo un perro todos los, todos los capos del narcotráfico tienen doble apellido siempre Es de gente que se ha vuelto bien a fuerza del dinero sí y de las ametralladoras a lo mejor compran con toda esa plata que tienen un segundo apellido y usis. Yusis, sí, muchas sus vienen en el pack. La cuestión es que a partir de la depresión de los grandes carteles de droga, que eran esos que cayeron por, la, por el granizo, viste, se rompieron muchos carteles por el granizo, seguramente eso también afectó a los carteles de droga. También fue detenido, claro, por porque... la cosecha. Y la co exactamente, todo, todo, cierra. Media triturada directamente. <risa> <risa> fue detenido este muchacho muchacho cuando pretendía reducir el volumen de su abdomen. Sí. Pero hay, qué picardía, ¿no? Que te pase eso. Yo te voy a detener, Pero si lo... estaba en otro lado también. ¿Lo buscaron terminar la operación? Fue gordo, o sea, ¿fue gordo a la cárcel o fue flaco al menos a la cárcel? Eje, lo detuvieron mientras, dice acá. Qué feo, sea, no pueden esperar y Sí, capaz que estuvieron ahí. Pero el... no te lo puedes llevar todavía. cierre Tiene anestesia todavía. No, no, la llevamos. Lo lo llevamos. dijeron, cierrenlo acá, eh, pero que me saque un poco más, esperen un rato. Y no, no, ahí, no, déjenlo hasta ahí. Y estaba ahí con la... la, la, la Pero qué feo llevarla... me sale, sí, ¿no? Como un sí. nombre de aspiradora famosa, una... El enano chupatierra. Pero como se llamaba. ¿Qué sé ¿Qué Algo qué lux. Es eso. <ríe> qué caramba. Qué caramba. Ahí va Qué feo ir lindo a la cárcel, ahí está. Claro. Qué feo es ir lindo a la cárcel no si depa, y mirá. ser una tentación. Claro, llegó el nuevito, Mira qué lipo mirá. No, Pero que un lipo recién lipo aspirado no, y está medio. Uh, un más No le pasa nada. La... Lo importante es que fue justamente para eso Fue por estética y no para no ser reconocido Porque es muy común también Claro, que yo la gente que venía por ese lado Claro, no, no es que tenían un expediente En el que mostraban la panza y decían Esta es cierto. la panza que debemos buscar No, no. Y ya tenemos repercusión Justamente estamos recibiendo los llamados ah. telefónicos De traficantes latinoamericanos que van a hablar con María Elena Contanos María Elena Ramírez Durán, no, no sé si es su nombre Del Distrito Federal en México Pregunta qué consecuencias traen los implantes de glúteos Y cuánto Mo tiempo duran Bueno, no tengo experiencia en implantes de glúteos y los grandes cirujanos en general no no la practican. Es una cirugía que da problemas. Lo hacen muy pocas personas y con un éxito muy limitado. Sí. Es complicada. Así que si ustedes estaban pensando, narcotraficante embellecer sus upites. Sí, no el upite, No, hay que decirle. El upite debería haber una cirugía correctora de Upites. Reparadora. Reparadora, correctora, sonó medio, medio medio homofóbico. Una cirugía correctora de Upites. Ese Upite que va por el mal camino. Sí, en definitiva lo que te aconseja que no te hagas hacer el orto. Si te, te instala una estrellita para que te salga tipo churro. Ay, que venga con distintos modelos. Eh, ¡Qué modelitos. lindo! No, te... ¡Ay, se quiero! Como como está el la que estrellita. tiene la cajita con los ojos de la, diferentes, la, la diferentes modelos. Ah, no, sé, está viendo que, que... no bueno, sí, ahí llegamos, que ah. esté tipo con la cajita con los diferentes eh, como si se... implementos. Sí, no sé. Tiene que tener un nombre muy de cocina. <ríe> sí, sí, sí, sí. Mm, mm, modeladores claro. para hacer la galletita usted, usted nos entiende si sí, usted nos entiende galletas de ella lo pensó antes según las autoridades figueroa pertenece al cartel del norte del valle Allá. que se estima maneja un 60% del tráfico de cocaína MySpace, los narcotraficantes ¿Te imaginas? y mira creo que cómo te la te la empaco anda foto a mi fotolog empaco niño guiño, empaco? guiño. <risa> ¿Cómo te... me queda empaco el <risa> empaquing te empaco el paco y qué se hizo y voy a seguir repitiendo sí La cuestión es que se hizo fuerte tras el desmantelamiento a mediados de los 90 del cartel de Cali. Claro, claro. Ese era famoso, sí, sí, tiene hasta un equipo de fútbol ese Pero, lo, ¿qué, ¿qué? ¿Lo desmantelaron el cartel de Cali? Eh, claro, lo, lo, lo gerenciaron. Ah, está bien. Entró una empresa gerenciadora. Y empezaron a tercerizar. Mandaron claro. a, outs a outsourcing, así. lo mandaron ahí a... Sí, ¿Dónde sí, era sí, esto? vino un jugador viejo muchacho? Que quiso hacerse el piola Y hizo un desastre claro. Le echaron dirigente de golpe Los querían meter preso Un típico ah, Típico Asprilia <risa> Sí, claro Asprilia, sí es El es... era como loco ¿Y el otro eh, me encantaba un penal El otro día <risa> me, sí. me encantaba El, ¿cómo se llama? El que roba auto estéreo De Independiente El <risa> Sí ¿Cuánto? cuánto grande he venido a menos. Palomo. ¿Cómo Palomo? te ganas el apodo de Palomo? Uh, uh, uh, uh, por tener pecho paloma con el esternón hacia afuera. Capaz. O si no, o si no cu, cu, cu. por estar siempre con los calzoncillos sucios. <risa> ah, sí. Pero no, ahí le dirían palometa. El palometa usaba palometa. Usaría... <risa> La cuestión es que este, esta gente libró una cruenta guerra con él en Medellín, dirigido a, ¿se acuerdan por el extinto Escobar? Cla oh, que Escobar. se extinguió. Ese que jugaba al fútbol en Colombia y lo mataron. Era Escobar Gaviria. Claro. Decí bien, el doble apellido. Porque todos tienen doble apellido. Exactamente. Como buen narco colombiano, este muchacho Montenegro, que fue el que Lisboa aspiraron, quería que una intervención penal y el doctor mm, me ayudará. La forma y la situación de las partes blandas. Exactamente, claro. eso era lo que quería, pero no llega. es la voz de José Naroski? ¿Qué, qué es lo que quería con si las partes blandas? Terminé de recordar a José Naroski solo. El del aforismo. <risa> me mata. Y habla ese hombre. Sí, en programa de radio, yo escuchaba a José Naroski con un Voy a traer el aforismo de José Nar... voy a hacer... Hay que el aforismo de... La Capital tiene, todo el mundo tiene un aforismo de José que así. La Capital pie. tiene a Nick también. Mira, qué bien que está. Cuántas cosas feas. <risa> Pero esa organización ha sufrido duros golpes en los últimos años con la captura y extradición de mucha gente y lo a Don Diego y un montón de... Ya está mal esta, el, el nuevo cartel. Sí. También mal. Ya está en decadencia. Lo van a gerenciar. Así que yo con esto cierro. Quiero saludar por último a María Elena. Muchas gracias. Por ahora desde Londres, María Elena les dice, hasta pronto. Ah, está en Londres ella. Ese es mi sueño. No poder que, decirles, estaba... que alguien importe. Acá en El, Sudamérica. Diego Jiménez para... <ríe> Miami. Sonaba voz de Miami. Debería haber estado en Miami. No, ¿sí? Es voz de Miami. Sí. Esta esa. es la voz de Miami. Ponila de vuelta. Esa es la voz de Por Miami. Ahora, desde Londres, María Elena Esa esa voz de CNN, claro, ese medio gangoso Pero neutro. era de la BBC. Bueno, es está, está lindo laburar para la BBC. Sí. sí. ¿Eh? sí. Maldita María Elena. <ríe> <ríe> Muere María Elena. Para la BBC y para Radio Universidad, obviamente. Obviamente, que no lo aclaró porque demasiado No, estado. claro, el chu. Choo. Chuchua, chuchua, chuchua, me voy a cantar. Vamos con Eyes haciendo light pollution. Listening to records in his basement Old folk songs about the government It's love of money, not the market He said these fuckers push on you And freedom yells Don't cry, whatever sells We'll decide But There's no hell when you die So don't so worry Got a nightlife of the day job Bush and paper swinging pendulums Anything to serve a function Or to occupy some time You gotta unflip it somehow You could have done without a bank account But it's funny how a lot you fell down In that unemployment line With all that trash Innocent the all of that filthy and for the way we're feeling Rainbow. The baseball game was let out, and all I once saw the dust and heard what touchdown. got in the truck and turned around, drove so out through the crowd and got caught, so drove out past that centre ball, drove so out past that centre ball, drove out past Go oh. Este domingo no se pierda por Combat Space, King Kong vs La pelea llega a ustedes, gentileza de Yolki and fears come crashing down the rock. My name Russell Crowe. I'm here to recommend my Australia. In Australia, we use the boomerang para extinguir de dodo. We filmamos cocodrilo dandy, and we dejamos a porrear in the football. But the idea, in this block, is to know nuestra music. aquí in Sholky Música australiana en shorty, bal Music from Australia, música australiana Australia. en shorty. Sí, señor. Hoy le toca el turno a una banda que se llama Double Cities Fly. Sorry again. Double Cities Fly. No sé no, qué sé carajo nada. significa double, sí, pero es el resto dice Cities Fly. <risa> La ciudad abuela. Es Double Cities Fly. Sí, así se llama. Oh, ¿Sí? sí, sí. una banda que tiene un montón de singles, arrancaron sacando singles, ah. algo que no es tan común en Australia, sí, en Europa, en Estados Unidos ya no, y acá prácticamente no existe. No, no, ¿No? sé por qué. Yo una vez compré un single de las Spice Girls. ¿Sí? que era el, el sí, pero en una barata en pero nacional, tres, tres, tres. nacional han sacado quién no me acuerdo había una discográfica ah, que había sí. en una época empezado a sacar singles que ha sacado de leo garcía leo y toda esa onda tuvo uno no era un singlista, o dos un singlista que tenía un quito chiquitito bueno si tiene dos lo mismo sí, bueno no importa el single eh. es que es un tema principal generalmente tienen dos o tres temas los singles claro no es que no, yo creí que ya ahí empezaban a hacer claro pero bueno esa discográfica pez. Esa discografía no me acuerdo cuál era, había sacado varios singles. Después me parece que no sacaron más. ¿por qué? a nadie le interesa, como bueno, encima uh, es bajarte un tema. Una es bajada, picardía. picardía. O Está sea, bueno para tener nada. El disquito chiquitito, si es chiquitito, y. Una buena un imprimido. Bueno la banda entonces. Más de los <ríe> no, ah. Double City Fly arrancaron, sacaron un montón de singles, después editaron un primer disco, solo Ajá. en Australia. Y en el 2006 qué era compilación de todos los singles que habían sacado no oh. <risa> en el 2006 que siempre tiraba viste sí. venía como algo algo iba a pasar así era, era previsible claro. era el, el fin de la frase que en no. Estados Unidos salió como el disco anterior, más todos los singles hicieron un disco 2. <risa> es información de parodia eh, Grand Dance entonces se llama el disco en 2006 el segundo de ellos que es el primero que editaron en Estados Unidos y en Europa sí. entonces, Para algunos lo consideran el primer disco, nada más que porque lo, lo editaron... Que salió en todos lados. Claro, pues salió en todos lados. El disco se llama entonces Grand Dance y fue producido por dos de los integrantes de una banda americana que se llama Grand Daddy. ¿Sí? Grand Daddy. Grand Daddy. Grand Daddy. esto le pusieron Grand Dance. No sé si... <risa> ¿Por qué? No sé por qué. Pero pues me pareció medio boludo. Gracias. Sí me pareció re estúpido, no sé a lo mejor no tiene nada que ver y es justo una casualidad que el, el, la banda... Pero igual pudieron y... haber reparado en eso y Pero dijeron, no, claro, no, le pongamos así porque... a ver si alguno lo entiende de esa forma hmm. una imbecilidad, o sea, son los boludos, los boludos australianos de hoy se llama Dippel City Flies vamos a escuchar un tema que se llama Fire, Fire, Fire Inside, heating the living room. In no one direction, It's rolling out all over the floor. Oh, oh. And as the smoke forms a line up to the sun, it comes a fold in one. And another poor promise that I can recall is that I could have been there with you. We'd be dancing in the fire, fire, fire. 8204 yeah. Línea Directa con Cholky Palki Hola, soy Gustavo de Zona Norte y quería decirles que tengo mucha plata. Ojo, zona norte de Rosario, no zona norte del país. Yeah. 411 8204 yeah. Línea Directa con Cholki Palki La esquina de las mallas en Cholky Palky 845 Se vino a pique el el precio de las cabinas telefónicas. Oh, Con el tema pie. de los celulares, ya nadie quiere Otra vez, tener... Me está, yo sabía que estaba diciendo algo. Pero, ¿Cuál es Matías conmigo? ¿Cuál es...? <risa> Le están pagando bien y se está comprando cada porque en las la come acá los alfajores. No están pagando bien. Se viene a comer alfajores acá en el estudio. Mejor que nosotros. Me parece pago. borato así vestido. de... Sí. tenemos más para hoy. Bien, para el que no sabe los mashups, son una mezcla de dos temas a veces qué sé yo eh, eh, algún solo eh, que una voz seca de algún tema se mezcla con las bases de otro tema. Me gusta la de voz seca. <risa> voz seca. Entre yo, algún estribillo de otro se mezcla con otra cosa, porque por ahí encaja, por ahí no encaja. Claro. Maya es y mezclar dos temas y hacerlo uno. Exacto. Bueno, Una hay... nueva identidad más fuerte. Hay un grupito en Estados Unidos de DJs, de Maya que se unieron. Y dijeron, sí, pero vamos, vamos a hacer un grupo, ¿sí? el sindicato de Maya Se unieron y dijeron, vamos a hacer un, un blog, ¿sí? entre todos. My Space. No, un blog. Oh. Un blog donde vamos subiendo los temas, de manera que siempre haya algo nuevo. Y lograron mantener un ritmo que suben un mayor por día. Y es, generalmente. Ya se van a cansar. Claro, nueve de cada 10 son una bosta inmunda. No, ya se van a pero, cansar. Sí, en algún momento se van a hinchar los huevos. Porque además no son tantos, son 3 o 4. Así que cada uno se tiene que mandar al menos dos por semana. Claro. Lo cual, Obviamente, están mucho tiempo al pedo, lo hacen y no les afecta, pero seguramente son americanos tienen que trabajar o vivir del seguro de desempleo. Claro. ¿Quién es una Quien pudiera. ¿Quién pudiera? Pa. Qué lindo sería. En fin. De Hook Internet qué pobre Dignidad. Se llama. El grupo, como grupo se, se hacen llamar The Hood Internet. Hood. The Hood. Como dejaba The Hood. Como, no. Como. Pizza Hood. No. Neighborhood. Ah, como hood como Robin Hood, hood. hood. como ya. Robin Hood como Robin ¿Qué Hood qué es Robin Hood porque qué es el hood el neighborhood qué sería el dad no sé el apellido no, no pero el <ríe> neighborhood ah vecindad y había un como una herma peli. hermandad vecindad ahí está. Ahí, ahí viene hermanes ahí brotherhood claro brotherhood bueno lo que mezclan ellos entonces es siempre bueno que suena esto ¿no? un rap Con algo de rock independiente Tienen así como o, el estándar, el, claro. el, la receta sí. Más o menos <risa> Algo de rap, porque es lo más fácil el rap Porque los acapela del rap but sí, but o sea, las voces but solas but Son más fáciles but. de conseguir yeah. Entonces mezclan algo de rap con algo De rock independiente o de rock ochentero Ajá La página donde se pueden bajar absolutamente todo, O sea, su blog es www.thehoodinternet.com Ajá. punto com. ¿Sí? Vos. Www com vamos a escuchar dos primero uno de ellos que se llama abx haciendo walk the dinosaur over and out que camina mezcla... ese dinosaurio sí. y afu... a pasear el dinosaurio adentro y afuera walk the dog por ejemplo walk the dinosaur walk... Es saca pasear al ah. que mezcla was not was una banda de los 80s que hacía un tema llamado walk the dinosaur yep y Mezcla, lo mezcla con Hot Chip haciendo Over and Over, una banda de ahora. Over and over and parecido, dice Over and Over and Over, and over, over, my over, my and over. Y el otro es de eh, Prairie Cartel haciendo Young Thongs. Que mezcla uno ah. de los temas del año para nosotros. Tangas jóvenes dice Young Thongs. Sí. Tanga jóvenes. Sí, tanga jóvenes. <ríe> que mezcla el tema. Young Folks de Peter Bjorn and Claro, la banda sueca de la cabina y Yo que Lo estoy viendo. Lo mezcla con jóvenes tangas. Un negro que se llama Cisco. Cisco, Es un sistema de redes. No, no se escribe así. Escribe S I S C U O un quilombo Pero se dice Cisco. Sí, que es un negro que tuvo un tema conocido que se llamaba The Thong Song. La canción, sí, de, la la canción de la tanga Que tenía un video hermoso Con tangas Todas tangas en la playita Y que... <risa> playita. Sí Porque no es lo playita, mismo Porque está la, la, la tanga que está en un terreno En, en un terreno En, en un, un terreno, terreno. <risa> Dios ¿Qué? En un terreno en, en un baldío La tanga de baldío la no es la misma de, que la tanga de, de playita, playita yo, Claro, y hay terrenos más sinuosos Terrenos claro. de montaña Está la, la tanga de, de, de, de mujeres papudas sí. la, la tanga langa Claro Pero además, cuando sacas a pasear la tanga, es mejor. Se ve más linda. Y siempre recuerde lavar su tanguita, claro. Sí. X, entonces, y de Pretty Cartel, nuestros amigos de The Hood Internet haciendo mayats en Park. like the wheel. <laughs> <laughs> So you're shaking that thing like who's the ish With a look in your eyes so devilish, uh She like a dance on the hip-hop spots And you cruise to the cruise like a neck of that Not just urban, she liked the pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck, truck, truck Dies like wah, wah, wah Baby more your I think I'm singing again She had dumps like a truck, truck, truck Dies like wah, wah, wah All night long, all night long I did before and had my share It didn't lead nowhere Girl so scandalous And I know another never nigga could handle it And she's shaking that thing like Who's the bitch With the look in the eye So devilish uh, She liked dance, like to dance on the spot And she cruised to the cruise And so connected that Hot chest urban She liked the pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck Truck, truck uh, Dies like What, what, what uh, Baby, moo, Blah, blah, blah, blah uh, I think I'm singing again She had dumps like a truck Truck, truck Dies like What, what, what All night long That's the a oh, care The star, down. And we don't care about the old goals Talking about the old stats Uh, son los Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación, asegura. Sholki Palki sin pelos en la axila. Time to go, my friends. Deja de regatear en Mercado Libre, por Como favor. 650, pues, si lo puso el otro. Para, pero ¿Cuánto, vale? cuánto vale sola? 750. Yo probé, te pregunto, te haces pasar por lisiado, realmente. Te, te dejan la te, te silla Te tendrán Vamos un a comprobar. mañana vemos Vamos si este a muchacho chequear. nos respondido. Sí, sí, sí. Yo el que investiga. Necesito la discapacitada. Che, Hood era capucha. Gracias, a ver, Leo, no sé cuál de los dos me mandó el mensaje. Claro, Hood era capucha. The por eso Robin Hood, la, el, el Robin capuchado. Robin de la capocha. Robin, ¿por qué la Robin del de Robin del condado, de la capocha. Estaba descontrolado todo el día. Robin, dame la plata, decía Robin. ¿Cómo? Robin tiene capocha. Robin tenía la capucha, claro que sí. ese gorrito de pintor por la Un gorrito verde. Era un pintor. Era Robin del barrio. Robin del barrio, Robin del Rioba. Porque Hood le dicen los negros al barrio también. Ajá. Y eso ya ah, lo, eso de Hood no sabía, de hood. Eso lo sabías. No lo de la capucha, ¿no? no ¿Sabíamos lo de la capucha? Claro. Sí, Hood de, eh, capucha. Ya quedó claro. Encapuchado. Ahora podemos podemos haber progresar en claro el, en el mensaje. <risa> no, porque... <risa> sí, no, no, volvimos. De Saúl, volvía o un minuto ya atrás. Fue tratado. A ver, sigamos con la orden del día. <risa> eh, hey, capucha. Se capucha. <risa> Mira, Judas Capucha ¿Qué, pues ¿y qué tiene que ver con el ¿Qué? barrio? neighbor es vecino, vecino Por... es capucha pero no. son distintos Sophie. no, pero ¿por qué es otro uso? pero ¿y tiene que haber una simulación ¿qué? YouTube. no, ¿cómo ¿por qué? comparar no el, el, el fruto lima con la lija o con la lima, mejor dicho <risa> <risa> ¿por qué con la lija de ¿La otra cosa? La yo lija. dije, para hacer referencia a la lima de limarse ah, está bien en fin. claro porque esa otra lima también claro hay tres limas cuál es tres y sí, está limado que viene de la lima <risa> de la por cerrada bueno cerrar. sí, nos vamos cerramos el... cerrada cerrada <risa> dame la <llave. risa> nos vamos hasta mañana esto fue Cholki Palki. cerra que nos afanan nos mañana vuelve maxi mañana vuelve maxi y el capo de internet vuelve maxi falcone con su columna ah, de internet con una página falcone? sí con una página que Esperen a escuchar mañana la dirección y prepárense, anótenla, porque se van a bajar absolutamente todo desde ahí. Una página, loco. Una página una. tremenda. Tuve esta noche una página. Y el, jue... <risa> Voy a ver. Una y el página jueves. Una página tremenda. Y el jueves esperamos el regreso de Nachito. Así juntos miramos un rato de alta ¿Tuviste, pendeja. ¿Tuviste y... noticias? No, pero hoy estuvo conectado cinco minutos y cada culo que está vivo. Sí. Tim Armstrong, el ex cantante. De, no, ex, no, sigo diciendo ex, el cantante de los Rancid, que grabó un disco como solista, se llama The Poets Life, es nuestro disco de la semana. Vamos a escuchar. Hold on. Sí, hold on. Hold on. Aguantalo ahí. Hold on. Reggae para Alisandro que es fanático. Buenísimo, sí, me voy. To you as long as I can I'm gonna hold on To you as long as I can And if you choose to leave me, girl Hallelujah Like the Mississippi, opportunity starts in Minnesota. Take out 35 to 90, Sioux Falls, South Dakota. Big hearted country girl, hope we gonna make it on down. She said, Yeah, Tim, I'm good to see you man. Hope y'all stay around. Right. The future's not hard to see go, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I wanna stay. I'm gonna hold on to you as long as I can. Hey, damn, we're again Into the darkest night, we were born to ride. Now. Babe. To the morning light, took a chick down to Kansas, deserted Arkansas. Stayed with her sister, that girls above the law. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. Love, girl. If you choose to leave me, girl, out of the same I'm gonna hold on to you as long as I can. And cocaine and booze. Yes. The toughest of the roughest. Right, I got nothing to lose. Before I met you, everything was going wrong. It's been a long journey now, girl. I won't take you home. The future's not hard to see.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 El besito de las buenas noches. Hey, no, decido, ¿por, qué? ¿por qué? Bueno, pero no si ya estoy funcionando bien. Hay que ser eh, por la policía de los eh, carros, sin ninguna orden judicial, todo fue por vía telefónica. Fue a las ocho la Salgo a la mañana, vuelvo a la noche, no miro televisión, no escucho radio, nada. ¿no? La... Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública.